Comentarte que este tu programa también lo puedes escuchar a través de internet, lo puedes hacer a través de la página web egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Y también comentarte que este tu programa lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar, tanto el sábado 10 como el domingo 11 de mayo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en repetición, en redifusión. En el programa de hoy, entre otros, vamos a escuchar la música de Gatibu con su último trabajo discográfico, Shaspi Cantoyetan. Escucharemos dos de los temas incluidos en el segundo trabajo discográfico para la formación de Iruña Espíritu de Contradicción. Y también nos iremos al tercer trabajo discográfico de los boca Bocanada, el álbum El Sino de la Hida. Y esta semana tenemos una novedad que nos llega desde el sello discográfico GORR. Es el primer grupo que grabó con el sello GOR hace la friolera de 23 años Hablamos de los del Rayo que regresan al panorama musical con el lanzamiento de un mini CD de 6 temas También anunciarte que Euskal Música está en Facebook Estamos en Facebook como te comentaba Desde la semana pasada Lo que tienes que hacer, muy fácil, te metes a Facebook, nos eh, tecleas Euskal Música y ahí aparecemos. En esa página subiremos los programas que realicemos cada jueves en Euskal Música. Noticias, novedades discográficas, vídeos, eh, temas musicales... Bueno, todo lo que puedes escuchar en Euskal Música también te lo vamos a dar a través de la página de Facebook de Euskal Música. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar el programa de hoy en la sintonía del 100.8 de la FM en Berriozario y Ratia y a través de internet, a través de la página egusquiplaza.net clicando en el logotipo de la radio y lo vamos a hacer con una formación que ya estuvo por aquí, por Euskal Música hace unas semanas para presentarnos su primer larga duración El álbum se hace llamar Démbora Maquiña Hablamos de una banda compuesta por Ángel Iriarte a la batería, por Iñaki Irigo en la guitarra, por Josu Urra al acordeón, por Miguel Urbiola a la guitarra, por Sergio Pérez al bajo y por Ruth López de Di Castillo a la voz. Hablamos de la banda Esen Balea donde pues le dan gancho a lo que es la acordeón. El álbum, lo dicho, se titula Demora Maquiña. El álbum contiene 10 temas, entre ellos, por ejemplo, Siglo 21 hasta el día ólico rojo. Y lo que vamos a escuchar, el tercer corte del álbum, seguiremos Y el noveno corte del álbum, el tema titulado Demora Maquiña Que da título a lo que es este primer larga duración En las colaboraciones, comentar de que han tenido en el trombón Adrián Márquez En la trompeta a Miquel Azcona Y en el saxofón, flauta y arreglos a Fernando Sánchez Además, en los coros está Chus Así que, si os parece, vamos a empezar con ellos Vamos a empezar con el primer larga duración de Sembalea Y lo que vamos a escuchar, los temas Seguiremos y Demora Maquiña y dime si alguna vez enseñañado tú también con recorrer todo el mundo desde río hasta quebec dime de si alguna vez no te dejaron jecer cortaron las cortaron las alas Y trapararon los pies Seguiré, seguiré, seguiré Seguiremos, perdón, y esto que estábamos escuchando El tema que da título a lo que es este primer larga duración Débora Maquiña Una banda que el 28 de marzo Ya dio el pistoletazo de salida con la presentación De este primer larga duración Por cierto, el disco lo puedes encontrar A través de la página de Facebook Es en Balea Hemos comenzado con el acordeón principal protagonista para esta banda para es en Balea y ahora sí si te parece nos vamos con la formación Gatibu que nace de una idea iniciada por los músicos Alex Arduy y Aymar Arejita. Miquel y Gaiska se les unirán para que el proyecto de la banda de Guernica tomase cuerpo. Eso ocurrió en el 2002. El... La formación ha compuesto en total 40 canciones en toda su trayectoria musical. Lo que vamos a escuchar es el quinto trabajo discográfico. El álbum titulado más concretamente Shaspik ...y Cantoyetan, grabado, mezclado y masterizado por el técnico Íñigo en los estudios Music On de Munguía. Hay que comentar que los coros los han realizado Asier Gusgamo y Arcaich Ortuzar. Y la batucada del tema Gabak, Serueri, Begire, que es uno de los temas que vamos a escuchar... ...pues la han interpretado Jorge, Ander, Juanma, Asier y Gaisca. Gaitiu edita su quinto disco... Con el rock and roll dirigido, pues, a siete rincones al mundo en general. Los siete recodos de nuestro cuerpo también han recibido su dosis musical de Gatibu. Eso es lo que nos comentaba esta banda cuando presentaban este nuevo larga duración. Saspi Cantoyetan, Gatibu. Lo que vamos a escuchar, el tema que abre el álbum Rung Y el tema que te he comentado anteriormente, que tiene la colaboración en la batucada. Del tema, Gabak, Serweri, Begiré. Ellos son Gatibu. ¡Gatibu! gій-e asparota nuevo trabajo discográfico para Gatil. Ya está sonando como te comentaba anteriormente las colaboraciones en la batucada. Runrunca 10 tema que abre el álbum y sencillo presentación y esto bagas zeru son dos de los temas incluidos en el álbum canto y el tag. Hay que decir que la discografía de esta banda comenzó en el 2002 bajo el sello Yuca con Solamena, luego llegaría en el 2005 Disco Inferno, en el 2008 Laino Gustien, eh, Gañetik eta Sasi Gustien Azpitik. Y luego llegaría un álbum en directo gogoa para dar paso en el 2012 a este quinto trabajo discográfico titulado Shaspi Cantoyetan. Y nos vamos ahora, si te parece, con el primer larga duración para una joven banda. A finales del 2013 editaban el primer trabajo discográfico titulado Odolaren Minchoa como el nombre del grupo. ahí son Joanes al bajo y a los coros, Beñat a la guitarra, Jokin a la batería y Luken a la guitarra y a las voces. Es un álbum en formato digipack, contiene 6 teólogos O sea, lo vamos a dejar como un mini álbum en formato de digipack, como te comentaba anteriormente, editado bajo el sello Oyuka Y lo que vamos a escuchar, los temas Gawa y Bakarik Ere Cuidadito con esta banda porque va a dar mucho, mucho de que hablar Sobre todo, la música a mí me gusta Espero que a ti también, Gawa, Bakarik r dos de los temas de Odolaren Minchoa De Cuarteto en La formación Podolaren Minchoga Antes escuchábamos el tema que abría el álbum gawa Lo escuchas, lo he dicho En Berriozario Racial en 100.8 de la FM En internet en elgustiplaza.net Cada jueves De 6 a 7 y media de la tarde en directo Cada fin de semana nuevamente Para ti en la misma franja horaria Eso sí, en redifusión, en repetición 90 minutos para compartir contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza En Euskal Herria Y de la música de lo de Odolaren Minchoa nos vamos con el grupo Siroca, que se forma en el verano del 2009. Se juntan con la única intención de crear dos canciones y la corriente de aire creada por esas canciones traen el nacimiento del grupo musical. En esa época María Gaiska Gorka y Ekaitz son quienes soa forman la banda y todos provienen de otros grupos como Apurka y Sa de Falsua, Feos pero Majos o Cloratita. Como presentación publican el disco Aise Berriak al poco tiempo hay que decir que Gaiska deja el grupo Y entra de su parte Pepo En mayo del 2011 publican el impresionante disco libro Karoshi Formado por nueve prioridades, nueve canciones y nueve cuentos cortos Durante año y medio y hasta agosto del 2012 Ofrecen una larga gira de plaza en plaza Hasta que Kaich deja el grupo y entra de su parte Y digo Pagaza que vendría de la formación Isargi Aportando nuevas...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 Leire de la formación Line, Juan Sangregué de Gobernors y Laian de 121 Creu con letra de Imanol Galfarsoro y que se grabó en los estudios Gawa. Nos centramos y te aparece por lo que es la parte de los temas eh, compuestos por ellos, los cinco temas incluidos en el disco y nos vamos a quedar con los temas eh, más concretamente. Heroic Belchá, segundo corte del álbum y contrametáfora tercer corte del álbum. Lo dicho, tercer trabajo para... La formación Shiroka, el álbum Iru SZN. de los temas que te puedes encontrar en el tercer trabajo discográfico para Siroca, el álbum I R S Z N. Los temas Heroic Melts y ahí está sonando los últimos compases de este tema Contra metáfora.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 Basamortua editado en el 2012 es el título de este nuevo disco. Sin duda, digamos eh, que puede ser el más sugerente y moderno de todos por su bonito juego de contrastes y complementos musicales que te puedes encontrar dentro de este álbum que contiene 13 temas de este último trabajo hasta la fecha y Club Bat Basamortua. Destacamos los temas Bekietan, Listo Rac, que es el tema que abre el álbum y el cuarto corte del álbum Suagara Son la Uroba. de la europa con este tercer larga duraación y club paz morttua y con temas como be listo raca esto que estamos escuchando su cara comentarte que buscar música está en las redes sociales estamos en twitter y buscar Y desde la semana pasada estamos en Facebook, sí, sí, tenemos página en Facebook. Entras en Facebook, pones Euskal Música, nos buscas, nos encuentras y ahí te encontrarás en eh, vídeos musicales, noticias, eh, canciones y por supuesto toda la información del programa el programa para que lo escuches cuando más te guste, por cierto ya está subido en la página de Facebook el programa de la semana pasada, el especial que realizamos a la formación de Lecunberry Berry Charraca Y ahora nosotros que proseguimos con el programa de Usical Música y lo vamos a hacer con una banda de iruña, espíritu de contradicción que entre otros ha habido cambios en la formación en lo que se refiere a la voz, ya que ha entrado Esther Bidondo a la voz de los coros Junto a ella están Mikele West a la guitarra rítmica y solista Aitor Ortigosa Epas a la guitarra rítmica, solista y clásica y Guillermo Gil, Guille al bajo y Pedro Fernández a la batería. Este quinteto que regresa al panorama musical con su segundo larga duración, 30 23 latigazos por minuto y estuvieron por aquí por Euskal Música, por Berriozar y Ratia Dos componentes de la banda para presentarnos Este álbum y ahora por supuesto Nos queda su buena música y temas como Todo gira o el tema El orgullo en la piel Son espíritu de contradicción Con este su segundo larga duración Y con el buen rock and roll que nos hacen esta banda <música> formación, pero como puesto comprobar siguen igual de cañeros, siguen con su buen rock and roll, en este segundo larga duración 33 latigazos por minuto, lo que escuchas una muestra, los temas todo gira y esto que está sonando el orgullo en la piel. Sigues en el programa Euskal Música cada jueves Compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria También estamos contigo sábado y domingo a La misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Y ahora nos vamos con Voltaya Una formación que nace en el año 2014 Es decir, en este año Mediante la explosión de iones, neutrones y electrones Nacen más concretamente en la localidad de Zumaya De las cenizas de los grupos Itaca y Gotcam Con sonido desde el destierro Los miembros del grupo descargan su cólera e injurias En las letras de sus canciones Como si fuera una epidemia Con ritmos cañeros y eléctricos Unai al bajo y a la voz John Durán a la batería Y John Bracamonte a la guitarra Son los componentes de esta formación De Voltaia Que vienen con su primer larga duración Y con temas como Gure Voltaia Y Regric Es Gure <Susurra> encontrar en lo que es este primer larga duración para esta formación para Voltaya Una formación donde sus componentes, como te comentaba anteriormente, provienen de grupos como Itaca y God Cam. Dos de los temas que te puedes encontrar los temas cure Voltaya y esto que está sonando, Rekirikes Música Y escuchas, como no, la sintonía del 100.8 de la FM en Berliozari radio y a través de internet en egusquiplaza.net. Cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde, también el fin de semana a la misma hora, 90 minutos en los cuales compartimos contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, eso sí, en todos sus estilos musicales. Ez dugu errek erik nahi Epeoz oh, Eze eroz Ez dugu errek erik nahi Ez dugu errek Y nos vamos con una novedad que nos ha llegado esta semana, al programa Euskal Música. Hablamos de los del Rayo, que fueron el primer grupo que grabó en Gore hace la friolera de 23 años, junto al grupo y con el Drogas como productor musical del trabajo. Pachi, su antiguo cantante, se fue lejos y el grupo se deshizo. Pasaron los años y hasta hace dos no supieron nada de ellos.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 Eh, hay que comentar también Nos gustaban tanto pues temas como Preson tus besos o el rey de la autopista Y eso es lo que nos podemos Encontrar en este mini CD De 6 canciones titulado En dosis chiquititas Después de 23 años La friolera de 23 años Desde que grabaron el primer disco con el sello GOR, aquí está esta banda Los del rayo, lo que vamos a escuchar Los temas, el guardián de tus errores Y noches de bares El álbum contiene 6 temas y es el El regreso esperado y novedad en Euskal Música de Los del Rayo. Miedos, mil batallas Y ahora no me pidas más que te perdone Has sentido una mirada equivocada yo un suspiro que no quiere decir nada Si pudieras subiría el firmamento Y en la estrella más bonita pondría te quiero Pasaría el tiempo A la orilla de tus labios Quiero beber beso a beso Si ves cuando la comienzas si pudieras sumir el firmamento. Co, hostias del montón. Ahí está el regreso de Los del rayo, con este mini álbum El doce chiquitas y con temas como El guardián de tus errores o esto que estamos escuchando Noches de bares. seis temas, El rey de la autopista, El guardián de tus errores Maldita soledad Noches de alcohol Inocente pubertad Noches de bares Y dame tu amor droga, Son los seis temas droga, Que te puedes encontrar droga, En el regreso droga, De esta banda El regreso droga, Esperado droga, regreso droga, De los del rayo de sexo, Noches, de bares, noches de alcohol Noches de violencia Sexo, droga Noches de bares noches de De violencia sexo droga y los floreses de 6 a siete de la tarde tienes una cita con toda la música local en eu buscar aquí en berriozar y Hasta las veces que caí Hasta llegar a esta orilla Y tiré por la borda la porquería que no quise traer Y hemos hecho un capullo combatido sonora de grillos Y hasta el viento hacía la sed trigo cada vez que te ve Compartiremos con las moscas el manto Y hostia limpia Con la vida que parece que le cuesta Entender Que no hay tiempo De que la fiesta rasgo. Pues me derrando bancales, cose vivo, me sudan los huevos, de desnudar los Es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico. Tercer larga duración para esta formación. Para los Berrios Zartarras, boca, nada Tu nombre se es, escribe con sangre. Dentro del álbum, el sino de la vida. Y con la música de Bocanada, que te vamos a ir diciendo adiós. Hemos escuchado a Esen Balea, a Gatibu, a Odolaren Lichoa, a Shiroka, a La Uroba, a Espíritu de contradicción a Voltaya. El regreso de los del Rayo, novedad esta semana en Euskal Música. Y estos últimos minutos del programa, la música de los Berriozartarras, Boca Nada. Euskal Música ya sabes que vuelve dentro de siete días, al mismo día al 100.8 de la FM. Y a través de internet ya sabes que lo puedes hacer. A través de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio o también nos puedes seguir escuchando el sábado y el domingo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media nuevamente para ti, eso sí, en redifusión, en repetición. Y comentarte que estamos también en Facebook ya desde la semana pasada. Estamos en las redes sociales, aparte de Twitter, también estamos en Facebook. Entras en la página eh, Euskal Música. Y ahí podrás encontrar todo lo relacionado con este tu programa. Nos quedamos con ellos, nos quedamos con los barrios zartarras, boca, nada. Y nos quedamos con el tema Huele a Muerto. Lo dicho, con ellos nos vamos. Será hasta dentro de siete días. Agur.